I don't know. Estar en el cumpleaños de Fernando no Ah, sí, es cierto. Mañana nos en En Buenos Aires volvemos el sábado a show y terminamos el menado tuerto el domingo. En bueno, tenemos que ir a casa. Te Arriba a la